en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa vamos a ver cosas que me gustan me gusta la gente implicada gente que se posiciona que dice sí o no a algo pero no porque Lo dice el de enfrente, sino porque lo cree él. Me gusta la historia, me gusta la historia, pero no el mito, la leyenda, ni la traición que se usa en muchas ocasiones para ondear una bandera. Me gusta la gente que defiende la igualdad, la igualdad en de géneros, la igualdad en de clases, en la igualdad en de origen, la igualdad en de credos. Me gusta la gente que no quiere muros ni vallas. Me gusta la gente que no quiere espectáculos con animales, que les gustan vivos y que no diviertan a nadie con su muerte. Me gusta la gente que cree en la igualdad en de razas. Me gusta la gente que enriquece mi vida, sea de allá ...de más allá o de aquí... ...me gusta no juzgarlo por nada... ...me gusta leer... ...me gusta la gente que sabe más que yo... ...me gusta la gente culta... ...me gusta la gente que te dice lo que piensas sin atacar... ...me gusta la gente que no considera malo... ...al de enfrente por no tener lo de él... ...me gusta el que no está permanentemente cabreado... ...me gusta la gente que habla y dialoga... ...me gusta la gente que respeta... ...me gusta la gente que quiere llegar a acuerdos... ...con quien no piensa como él. Me gusta saber si estas ideas hubieran tenido más importancia en los años 30 del siglo XX. Me gusta saber que entonces no hubiera existido guerra mundial. Esa es la historia. Saludos en de Bruno Carreñosa. Aquí comienza la rosa de los vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Sergio Monfortal, frente de la parte técnica Javier Sevillano en redacción y producción. Siria Casa sola en la codirección y los contenidos los que vienen a continuación. Vez estamos en Twitter, tenemos una etiqueta Almohadilla Rosa Ventos, Almohadilla Rosa Ventos En Twitter, La Rosa dos Ventos Noche de Tertulia, noche con Manuel Carroyal, con Miguel Pedrero, con Juan José Sánchez Zoro Y noche también con Tertulia Zona Cero Pero en formato debate, pelea de argumentos, abducciones a discusión Y además vamos a conocer esta noche también la confesión de una persona que ha dicho que yo fui... El hombre que mató o que pudo haber matado a Juan Pablo I, al Papa Juan Pablo I. La historia de un exorcismo, la historia del futuro, de cómo los tiempos están cambiando. Os contaremos cómo los derechos en digitales del rostro de cada uno pueden modificarse en el futuro. Y también os contaremos otra historia de la Virgen María. Y nos hacemos una pregunta. ¿La Virgen María tuvo sexo? Antes. y después ¿eh? también Laura Falcollara nos hablará en, cosas en del pasado de hospitales misteriosos hospitales en los que pasan cosas extrañas eh, tendremos eh, también en mujeres con historia las protagonistas son 13 13 rosas en el relato de Silvia Casasola y fronteras del futuro con Javier Sevillano Ya sabes, Almadilla Rosaventos en Twitter, la una y 38 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nunca llegan, imaginaban aves que... Deseaba secretamente Que algo ocurriera Busco tus señales Y eso ocurrió, señales En la canción de Amaral Y hoy, en la tertulia zona cero Hoy, debate Y por más que esperas Y nos preguntamos si esas naves de otros mundos secuestran a gente aquí, en la Tierra. Los secuestros, las sanciones, a debate esta noche. favor, Miguel peperero en contra, Manuel Carvallal, aparentemente. Miguel, ¿las uh -huh. abducciones son reales? Sí, yo estoy convencido de que es un fenómeno real, sea lo que sea, lo que haya detrás. Probablemente no es tan claro como pueda pueda parecer, pero ¿qué es un fenómeno de abducción? Pues en la mayoría de los casos se trata de un caso de encuentro cercano con ovnis, en el cual el testigo sufre Eh, una serie de anomalías temporales generalmente una pérdida temporal es decir, si ese encuentro sucede a las nueve, de pronto, y esto es algo habitual he recogido decenas y decenas de testimonios cuando ese encuentro cercano llega a su final, pues esta persona eh, que tiene la sensación que ha durado apenas diez o quince minutos, mira su reloj y son las dos de la madrugada, le faltan cuatro o cinco horas a partir de ahí eh, el proceso es el siguiente la persona suele entrar en un en un proceso de búsqueda de respuestas Eh, y, y, y tampoco es extraño que con el paso del tiempo vaya recordando aparentemente algunas escenas de su estancia en el interior de esa nave con la que vivió ese encuentro cercano. Hay otros casos en los cuales hay menos duda porque el testigo, incluso los testigos, porque yo he recopilado casos de abducciones en las cuales aparentemente son secuestradas varias personas, eh, si sí recuerdan cómo entraron en esa nave, si sí recuerdan haber sido succionadas por una especie de foco de luz, recuerdan su entrada en ese objeto volador no identificado, no tanto lo que sucede en el interior, pero sí la entrada en ese objeto volador no identificado. Yo estoy convencido, como siempre, de que la gente cuenta lo que le ha pasado y son tantos los denominadores comunes en tantos casos de abducción de personas que no tienen ninguna vinculación con estos temas, que yo estoy convencido de que es un fenómeno absolutamente ¿Existen real? las abducciones? Eh, ya sabéis, eh, como siempre encuesta, con María rosaventos en Twitter, en nuestro perfil, a favor de Miguel Peredero, en contra, Manuel Carbellal, en contra relativamente, ¿no? Claro, si definimos las abducciones como el relato que hace una persona de lo que considera una experiencia de secuestro por extraterrestres, porque básicamente estamos hablando de eso, existen esos relatos, existen bueno, cientos. Eh, eh, depende, depende. Es decir, yo me he encontrado con testimonios en los que las personas te cuentan lo que les ha pasado. Aparentemente, por toda la puesta en escena, parece un secuestro por parte de seres extraterrestres, pero hay testigos que a mí me han llegado a decir, bueno, yo no sé lo que eran, y si era si si algún tipo de proyecto secreto de algún gobierno, yo no lo sé, es decir, me he encontrado hay con casos, testimonios de todo tipo. ¿eh? Yo, yo he recogido docenas y docenas y docenas de casos de corrupción. ...tengo publicado un libro monográfico... ...sobre las aluciones, ...que es un estudio de 100 casos... ...un universo de 100 casos... Eh, ...yo he hecho la recogida de los testimonios... ...yo he recogido con mis manos huellas del supuesto aterrizaje, pastos uh -huh. chamuscados que he enviado a analizar. Yo personalmente he hecho las regresiones a testigos, o sea, que es un tema que me he currado bastante y tengo una opinión bastante formada. ¿no? Entonces, eh, repito, si definimos las abducciones como el relato que nos hace un testigo de lo que considera una experiencia de secuestro, Unos lo, la, la inmensa mayoría lo vinculan con extraterrestres, otros con intraterrestres, otras ahora están de moda las MILAPS, las, las supuestas abducciones militares. El, el tema es definir si realmente existió una experiencia física o no. Y yo, por mi experiencia personal, sospecho que en la inmensa mayoría de los casos, por lo menos los que a mí me han tocado, yo no hablo tampoco de bibliografía prestada, ni de casuística Pero prestada... Tampoco, Eh, yo no he encontrado evidencias. Eh, y cuando digo que no he encontrado evidencias... Digamos que estáis de acuerdo en que existen los fenómenos en lo que podéis diferenciar opiniones en quién está detrás, ¿no? Mm, no. Suponiendo que hay algo detrás, además del testigo. Es decir, si estamos... A, el primer paso... Que no eh, mienten, digamos, los testigos. Eh, no, si la es que mayor parte de ellos. No, eh, no se trata entonces, de que mientan. Que alguien no mienta no implica que te esté sí, contando claro, claro, la realidad es objetiva. Es que está diciendo, contando sí, sí. su verdad, sí, Manuel, lo que él considera estamos, una verdad. Estamos un poco en en lo de siempre está claro que no existe la prueba absolutamente definitiva si no, no estaríamos aquí discutiendo pero yo creo que hay yo es... aspiro a encontrarla ¿eh? yo, que, yo sigo currando porque aspiro bueno, bueno no existe, digamos la Tengo más moral que la, la piedra de Rosetta pero sí existen numerosas evidencias Que, que, Dale, que, verdad, a, te te voy a lavar la, a la boca con jabón, no no digas no, no, no, no. evidencia. No. Tú sabes lo que es una evidencia, una evidencia es un conjunto de pruebas. Si no tenemos prueba, no podemos tener evidencia. Bueno, pues te, pues te, te, te voy, te voy a... a hablar de casos, te voy a hablar de casos. Vamos no, a No, macho, vamos a empezar no, a ver que claro. la tiene más larga. Claro, la que es que no, bajemos a lo concreto. Muy bien. Baje, pues lo... yo te voy a responder con casos también. Vale. Venga, a ver qué pasa. Bajemos tiene a lo concreto. Hace poco, hace yo creo que un par de años, estuve siguiendo un caso fascinante de un encuentro cercano con ovnis muchos ovnis, o sucedió en Altea en Alicante, tres personas eh, un matrimonio y, y, y el hermano de uno de los miembros de ese, de ese matrimonio tres personas en Altea eh, una noche tomando el fresco y de, de pronto se encuentran con una serie de objetos voladores no identificados que se les acercan, el relato es bastante espectacular eran como veintitantos objetos voladores de forma esférica, girando unos sobre otros, delante de ellos a menos de 100 metros, en un momento determinado uno de los presentes desaparece de la escena ¿Mm? yo tengo la oportunidad de entrevistar a los, tres. ¿Mm? a los tres y lo único que recuerda de ese momento es que está viendo la escena desde una situación elevada ¿Mm? como por una especie de ventana ¿Mm? a partir de ahí esos objetos desaparecen y comienza algo más extraño y es que caen al lado de ellos una serie de rayos con forma como si fuera una espiral de ADN a menos de medio metro de ellos, que cuando tocan tierra desaparece. ¿Mm? No controlan el tiempo, no sabemos en este caso si hay tiempo perdido, pero si sí tenemos el testimonio de tres personas, sin ninguna vinculación con estas temáticas, que cuentan una historia. Hay alguien que desaparece en un momento determinado y luego vuelve a aparecer en la escena de los hechos. Eh, eh, con, es, con este hombre, Francisco, que además se ha convertido en un buen amigo, realizamos eh, con Horacio Ruiz una regresión, ¿no? Yo no soy muy partidario de las regresiones, te lo digo, porque uno nunca puede saber si lo que sale de una regresión es realmente lo que ha vivido, ahí se mezclan fantasías, deseos, bueno. Depende del hipnólogo. Bueno, y, y, a, veces, y a veces, es la persona, no depende tanto del himnólogo, yo sino he no regresiones persona. y he estado en regresiones a testigos con un tiempo perdido. Todos los presentes estábamos convencidos de que ahí iba a salir una abducción se hizo la regresión y si el testigo no fabula y el hipnólogo no lo hace fabular, pues no hay por qué inventarse una admisión no, yo, o sea no, yo, yo, yo, yo no, no, no, no, no creo que, que, que la hipnosis... Yo creo que, sea... que no aporta nada. Bueno, de, a, a, aporta poco, pero quizás, no lo sé, no lo sé. Pero en un momento de la regresión, él recuerda eh, una estancia, o sea, él recuerda haber entrado en esa nave, o sea, él parte de esa, ese recuerdo que tenía realmente sin, necesi sin necesidad de la hipnosis y a partir de ahí la hipnosis se desencadenan una serie de hechos en las que no recuerda demasiadas cosas, hubo que parar la regresión en varios momentos porque gritaba de miedo pero sí recuerda entre todas las escenas no le vio la cara a los captores simplemente le vio las manos ¿no? una estancia eh, que emitía mucha luz bueno, a, a lo que voy que es muy llamativo, él dice que tenían cuatro dedos muy largos ¿no? y que tenían en la punta como una especie de ventositas rosadas, y en el interior una especie de pepitas negras, ¿no? y que le informaron que eso no era para agarrarse a ningún sitio, sino que era para captar, digamos, la conciencia o la mente de las personas. Bueno, puede ser una invención. Yo días después, corrigiendo un artículo de José Antonio Caravaca sobre el caso Roswell, me encuentro con testimonios de personas que decían que los seres recopilados, recuperados en Roswell era un, un dato que, que yo no tenía y que creo que poca gente sabe. Y dos de los testigos hablan de esos dedos con esas ventosas rosadas y en el interior una serie de pepitas. Te aseguro te aseguro que este hombre no tiene ninguna vinculación con el tema y no ha leído nada sobre el tema. Es decir, son cosas que te hacen pensar, no sé hasta qué punto. ¿no? pero te Los puedo... oyentes eh, también están pensando, hasta ahora... El 54% está a favor de la existencia, de, de la no existencia, como Manuel Carvallal, de las abducciones de otros mundos. Está muy discutida, como siempre, la encuesta, la encuesta Zona Cero, en Almodía Rosa Vientos. Ahí está toda la información y todos los datos. Juanjo Sánchez Zoro, ¿qué piensas de tú? ¿Quién? Pues mira, yo, yo estoy de acuerdo con que hay, la adducción existe, existe como una experiencia social, igual que en su momento yo, se duda, Yo creo que en eso podemos poner la mano en el fuego todos. No, <ríe> lo digo, y digo que sí, además que sí. es muy interesante porque cuando se hacen encuestas de personas que creen que han sido aducidas mmm, hay unas estadísticas muy abrumadoras. Igual que pasó uh -huh. en, en su día, bueno y que ocurre ahora mismo con las ecm que se reconocen como un fenómeno en sí, las adducciones se tienen que reconocer como un fenómeno en sí. Uh -huh. Otra cosa es lo que estamos debatiendo aquí ¿qué hay detrás de ellas. Y hay y ahora mismo el abanico de explicaciones es muy amplio, puede haber experimentos militares, de, por agencias, coincide también un auge de las abducciones en el momento en el que se está haciendo Meca Ultra, y hay coincidencias de que algunas personas... También en el año 1947. No, no, no, te digo que hay... No, no, no, no, no, digo, he abanico, no, he dicho un abanico de, de posibilidades. Pero sí que hay una característica, cuando tú ves en perspectiva eh, hasta donde se puede, la evolución de las abducciones, y hay estudios estadísticos hechos sobre el tema, yo creo que es uno de los fenómenos dentro de la ufología que envejece peor. Eh, ahora mismo no es tan habitual el relato corregir vosotros si queréis, no pero no parece que sea tan tan habitual el relato de la captura y que aparezca y que te metas dentro de la nave ahora mismo la abducción que más abunda es la aducción en la propia habitación es decir en el propio hogar otra cosa no no no nada no, ¿no, no, que, no, no, no, que ver de no, los casos con lo, de los que estamos hablando una ¿Es persona otra cosa. No, no, no de los que estás hablando tú porque en el fenómeno de las abducciones es muy amplio no, claro te quiero decir pero, pero si queremos irnos a los casos fuertes potentes sí. que pueden constituir una evidencia no, yo, las no, visitas de dormitorio no, pero, las tenemos que dejar aparte bueno pero pero pero quiero decir que ahora mismo incluso los, los humanoides también han ido cambiando o sea, no, no, estadísticamente no, bueno, y, bueno, a ver, yo te digo, por ejemplo, yo te hablo de, de datos donde hay realmente registro, yo conozco las estadísticas que se hicieron para para la conferencia esta que se hizo en el MIT en los años, creo que fue en los años 90 que las hizo Bular y tal, y ahí aparece un registro de humanoides que ha ido variando o sea, ahora mismo dominan mucho, tú lo sabes también, los reptilianos que antes eran anecdóticos al menos en mi universo bueno, no es así, en tu universo no, pero, pero bueno yo, yo leo, mira, ahí, ¿quién es el investigador? no me acuerdo, el investigador este cubano Que, que vive en Miami, que tiene recogidos 15.000 casos de humanoides. Te sí, vas a pero encontrar está... con ventosas sin ventosas. estamos con, hablando no sé de otra qué... cosa. En la mayoría de los casos, y de hay, y hay... las características de los humanoides son muy similares. Y no me preguntes por qué, porque en los casos de encuentros cercanos son muy bueno, diferentes. Hay, hay también una explicación. Una... No te digo para todos los casos, pero hay una explicación que hay, por, el te... por ejemplo, que se ha, se ha comprobado en algunos casos. No te digo que valga para todo. El tema del despertar dentro de una anestesia. Gente que despierta. Y Cuando está cuando es que están, la están operando, están haciendo... Te estoy hablando de incluso de gente que no tiene ninguna vinculación con estas... Me gustaría contar Sí, sí, sí, sí, pero te cuento esto. Porque porque me hablamos me pareció, de estadísticas, hablamos no, de, es de... fenómeno, claro. De, a, a, hablamos de sociología, pero otra cosa es tener delante no, es poner, a las personas es poner, que sí. te lo están contando. Bueno, pero no sabes... Lugar de los pero deja un momento que te pongo un caso. Tú hablas de casos. Yo te pongo un caso de personas que han sido operadas, que, tenían, que estaban bajo los efectos de la anestesia, despiertan, memorizan esa experiencia de una manera terrorífica y ese, ese recuerdo del despertar mientras están siendo operados lo manifiestan tiempo después como una abducción. Como seres extraños que además bueno, coinciden. Juanjo, escucha, escucha, escucha. Te digo, es que igual que tú hablas casos... Pero de vamos caso, a ver, Juanjo, no de, te digo que de, todo... De todo puede pasar. Yo te estoy hablando de casos también. con varios testigos, supuesto, con varios testigos a la vez, sí. que se encuentra con un objeto volador no identificado que incluso llega a dejar marcas en el terreno, objeto que es visto desde diferentes posiciones, desde otras zonas, y que sufren un episodio de tiempo perdido. Sí, estos estos te digo que ellos tienen esto, estos casos que te comento, que ya te digo que no valen para explicarlos todos, pero está bien que también lo sepamos y que estemos prevenidos para ellos son personas que tiempo después de haber sufrido la, la operación quirúrgica, manifiestan un, un, un terror que no saben de qué Mira, se, me, sienten, me... se sienten que realmente hay personas, unos seres, que solamente ven los ojos pero y no eso ven la boca pero ven unas criaturas que están interviniendo Juanjo, y estamos además, hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, Está, están mezclando el tocino no, pero, con la no, no, no, no, ¿sabes por qué porque no tiene nada que ver? porque aquí es que sabemos el antecedente clínico de esta persona, y sabemos que se sometió a una cirugía, y podemos explicar la experiencia que tuvo, sa sabe, sa claro. que la hay, hay, hay expedientes gente. clínicos si no de cuatro testigos hay los expedientes no, clínicos lo preguntaste. de los de la aldea lo, lo preguntaste de, sí y todos los de la aldea que tenían vieron a... cómo aterrizaba no, y pero hombre también tenían expedientes clínicos no, pero te clínicos. quiero decir que, no, que si nos quedamos, no, quedamos solamente en el relato inmediato y no, no vas no caigamos ese contexto, tampoco en, en este, en este no. tipo, en ese tipo de cuestiones ¿por o sea, es no vale porque está explicado porque se han conseguido los, los experimentos es pues que pero... no tiene nada que ver me estás hablando de una operación no lo sabemos no, porque es una operación después de que se sabe que era una me gustaría contar un caso me gustaría contar un caso bueno, cuando me dejé este cuento yo pues parte todo esto eh bueno, y, y, y Manuel luego mira, el problema, cosa, el problema de los casos aquí? es que es, es una trampa, no porque, pero, pero, claro, porque ver, Manuel, yo ahora te puedo trampa. contar 16 casos o 18 o 20 de abducciones. Pero entonces con... de qué hablamos? ¿En qué nos basamos? En qué nos basamos pues si no en los, los casos. Mira, por ejemplo, claro. yo te o sea, no, en la lógica. puedo Si algo se estrelló en Roswell, podía ser cualquier cosa extraterrestre. trampas otra vez. Porque está, está hablando común. de cosas que no tienen nada que ver. Tú, con ¿Tú te imaginas de verdad? A ver, de verdad, suponiendo que exista vida. Me gustaría contar un caso. Que lo que han visto sí, es que eh, no y... me gustaría hablar de generalidades, porque estoy harto de generalidades. Me Venga, gustaría contar. pues te Corbite. puedo contar yo otro caso a ti. Además, le toca a él que sois dos contra uno. Corbite. Un pueblo de Lugo. Una mujer. Eh, sale de su trabajo, se cambia de ropa porque va a una reunión de padres de alumnos en el colegio de su hijo, que está aproximadamente a 15 minutos de su casa. ¿Mm? A nosotros nos llega este caso, como muchos otros, de tercera mano. Es decir, alguien que conocía a alguien, que le había contado que a alguien le había pasado eso. ¿Mm? Y bueno, el caso es que mm, localizamos la casa donde vivía esta mujer, el caso es el siguiente, bueno, luego nos contó el caso, ¿no? Eh, ella eh, sale con su automóvil para ir a, ese, a esa reunión de padres de alumnos con 20 minutos de antelación y de pronto pues, de la carretera sale un objeto volador que ella describe como un objeto circular luminoso que se le pone a menos de medio metro del coche llega a perder el control del coche dice que no pasó ni un solo automóvil ni en una dirección ni en otra Una característica de los casos de encuentros cercanos, decía que el coche no le hacía caso a lo que ella decía, incluso en un momento determinado la puerta del copiloto se empieza a abrir y se empieza a cerrar. Hasta que finalmente, dice, no pasaron más de tres minutos aproximadamente, eso desapareció, el coche tocó, tocó carretera y llegué a la reunión de padres de alumnos. Había terminado hacía casi una hora. ¿Mm? Es decir, tiene aproximadamente una hora y media de tiempo perdido. Nosotros cuando llegamos a su casa, su madre no, o sea, la mujer no estaba, estaba la abuela, es decir, la madre de esta mujer y los hijos de esta mujer. Es decir, los críos y la abuela. Entonces le preguntamos por esta historia y nos dicen que sí, que sí, que le ha pasado no solo eso, sino que en días siguientes han visto dos objetos voladores a pocos metros de la casa y que tienen mucho miedo, ¿no? Bueno, estamos hablando y en un momento determinado, cuando hay cierta confianza, yo veo a los hijos, a los chavales, bastante reticentes, y cuando ya hay confianza, llega la madre, eh, bueno, cuenta la historia y tal, y ya cuando hay cierta confianza, nos ponen para cenar, estamos cenando. En un momento determinado, uno de los hijos me dice, oye, ¿te podría hacer una pregunta, por favor? Y digo, sí, claro. Y dice, ¿se puede tener un sueño, pero muy real? Y digo, ¿cómo es un sueño muy real? Y dice, es que me ha pasado algo que me da mucho susto que no se lo he contado a nadie ni a mi madre. Y me dice, es que yo estaba en mi habitación un día, me levanté para estudiar, me estaba vistiendo, escuché un sonido muy fuerte y una luz que entraba a mi habitación. Y de pronto me vino una camilla con unos tipos muy raros a mi alrededor. Dice, y eso no era un sueño, yo estaba despierto. Dice, cuando, cuando aquello desapareció, eh, vi otra vez la luz, o sea, volví a ver la luz y me encontré otra vez en mi habitación vistiendo. Me empecé a gritar por mi madre y mi madre me dijo que era un sueño, pero yo no sé que era un sueño. Y le dije, no me digas nada, dibújame cómo eran los seres que viste y me dibuja a los típicos seres explícalo como quieras Explícalo como quieras. Explícalo, Manuel. Explícalo como quieras. Bien, doctor Jiménez del Oso. Sí. Me telefoné a un día, porque hubo una temporada en que los directores de las revistas, cuando se encontraban con un caso chungo, me llamaban a mí. Campoy, Jiménez del Oso, Carmen Sánchez. Entonces me llamó un día Fernando y me dice, oye, me ha llegado una historia en Lodoso, provincia de Burgos, que parece la hostia. ¿Tú podrías irte a investigarlo? Sí, sí Me cojo, me voy para Lodoso. Una chica, totalmente alejada de estos temas. Licenciada universitaria, que no tiene ningún interés ni vinculación con lo paranormal. Volviendo a de regreso a su casa tiene un tiempo perdido lo publicaste en Espacio y Tiempo claro tiene un tiempo perdido Y como tiene un tiempo perdido, se lo comenta a una compañera de piso, se angustian y van a un médico y le hacen una regresión y aparece un episodio con una luz extraña, una cosa muy rara, por eso avisan a Jiménez del Oso. Yo cuando ya estoy en Burgos, yo presencio la segunda regresión de, que, con la chica, nos vamos al lugar de los hechos, claro, cuando buscas, encuentras, empiezas a preguntarle a los vecinos ¿han visto algo raro por aquí? claro, han visto luces, como en todos los no, pueblos Manuel, de España. Yo no he no encontrado, bueno, yo no he encontrado no ningún hagas, pueblo de España no donde no hayan visto. Si lo encuentras, contando. me lo dices. Encontramos un pasto justo donde apareció la luz. Encontramos una hoguera. ¿Qué es una hoguera? Un pasto chamuscao. Ahí voy yo, recojo las muestras. No te imaginas lo que me costó que una empresa de análisis me hiciese los análisis porque cuesta una pasta. O sea, yo hubo que usar el ingenio para que hiciesen un análisis químico de las pruebas. Claro eran rastrojos que no quemados pero claro, que veíamos y dice creo que tengo un tiempo perdido se va a hacer una... pero hombre no, te estoy diciendo es que todo... hay un, un testigo con tiempo perdido que hay dos hipnosis sí regresivas con un médico que hay un pasto que ha buscado y que una, es una persona que va conduciendo y pero dice... sin todo lo dos dice... todo el mundo ha visto ovnis por ah, todos ya, lados Manuel, han visto anda, ovnis una persona Joder. que va conduciendo y dice tengo un tiempo perdido Lo coge un hymnólogo terminar la anécdota del caso, y, y, y, es y, que y, no, ella no mentía, pero cuando ella describe a los tripulantes, es que trampa, ¿sabes estás... quién era el tripulante que estaba en el ovni? Richard Chamberlain. El del pájaro espino. ¿Y ¿Y por porque esto es por lo favor. que... No, pero vamos a ver, esto... Ay, ¿qué, es pasa? Que, mira, Como no mira, es un enano cabezón, ya no te mueve. este bolígrafo. <risa> me, me voy a hacer un araquiri. Porque <risa> es que no tiene nada que ver. O sea, me estás contando una chorrada, Manuel. Me estás contando una chorrada. Y yo no te te veo la hablando... diferencia entre un caso y otro. Yo te estoy, te estoy diciendo que, es un caso que no veo diferencia. Que... Te estoy hablando de varios testigos. <risa> ¿Te estoy hablando Tú sabes que yo, yo personalmente he hecho guardia. Cuando un testigo te dice que la abducción es recurrente, el caso de Judith en Canarias, el caso de... León, joder, que yo he hecho patrulla en su casa Ay. por la noche y estando yo en la casa casos, con testigos te múltiples, contando, porque son un matrimonio te estoy contando casos si estoy verdaderamente inter que interesantes bueno, y me madre, estás madre, contando madre. un truño tío, hombre, no me fastidies bueno, yo encuesta... creo que lo mejor es que los oyentes decidan qué diferencia que los oyentes hay casa, su opinión y que cuenten Vamos. lo que dicen en esa encuesta eh, en la Rosa de los Ventos en la encuesta está En el perfil de La Rosa de los Vientos con Almadilla Rosa Vientos Ahora está muy muy bien parada Vamos a escuchar las noticias y después continuamos Ahí tenemos Tertulia Zona Cero En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa en las Rosavientos y eh, continuamos en Onda Cero ya sabéis con Almadilla Rosavientos la pregunta en la encuesta ¿existen las abducciones extraterrestres? hasta ahora dice que no como Manuel Carvellal el 56% de nuestros oyentes el 44% dice que sí como Miguel Pedrero es hora ya de Tertulia Zona Cero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 desenterrar al caudillo era una campaña ideológica sí, sí, verdad. Sí. Bueno, esto es lo que ella argumentaba en sus intervenciones televisivas. Sí, yo lo he visto en un canal nacional, ¿eh? o sea de esto, porque además siempre como si estaba colocada en la verja con las pancartas y todo esto, pues iba comentando... Es que lo que estaba había, colocada? Estaba colocada en la verja. Ah, sí. ¿Pero colocada? <risa> colocada de serie. Ah. Venía de serie ya colocada. Pues eh, va a estar, eh, Juan José Cezoro, servidor también, otra serie de gente en ese congreso el poder oculto de nuestra historia, en la página BOEF de la revista y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 Sí. sobre todo en, en, en el gran granero económico para la iglesia que era Estados Unidos las diócesis americanas norteamericanas sí. daban muchísimo dinero mucho más de lo que nos podemos imaginar al Vaticano y allí ahora mismo han bajado mucho las donaciones porque claro te están muy cuestionado porque ha sido donde ha habido más en casos de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 No, porque entonces le hubieran hecho el implante genético. Rosa Alonso con almohadilla. Rosa Bento nos Lo que dice, tiene uno que aguanta. ¿Cuántas veces habré oído...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 Creo que estaba diciendo en arameo algo sobre su padre sí. o algo así. Esta forma está, la forma es esta, la versión a lo sagrado y ahora la versión también a Staser, ¿no? Es otro de los rasgos. Sí, pero bueno, puede revolucionar, la, puede re revolucionar los rituales de exorcismo.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 Se no. utiliza mucho las manos. Pero es que el pez el, el, el pez y, el y es pies, porque las no? pataditas que me está dando por debajo de la mesa también se notan. Pero pues, si el pez e... pues, pues cuéntame porque la mesa es muy grande. Eh, entre tú y Miguel entonces, hay a, por lo menos 4 metros o 5, ¿eh? A, a ver si va a ser Juanjo Juan, entonces el que me está tocando <risa> por <risa> debajo de la mesa. Y, y de pronto en el año <risa> eh, en el año dos, <risa> 2018 <risa> se encontró la gasca de la que estás hablando. <risa> Sigue, anda Bueno, pues como digo, que este hombre, este este ictiólogo, en el año 2018, en un puesto de pescado de Brisbane, se encontró a cinco ejemplares de esta especie. ¿no? Pues menos mal, porque si se los siguen comiendo no, sí. no llega a tiempo. No, se acaba. <risa> él, él, él contó, confesó, dice con, dice, con gran sorpresa, tan pronto col como los vi, pensé,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 tiene bastantes similitudes, ¿no? Es como en las abducciones que se parecen las experiencias de muchos testigos a los que les pasa que tienen anestesia, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Pues ¿no? Pues tú sí, pero sí, ¿eh? con otras, ¿no? Quiero decir es que al final cuando te fías de los testimonios, descubres que los testimonios no mentían y, es y es que tal. efectivamente este y Los testigos estaban operados, pescado, pescado. Se les habían operado pescado, perfecto, por, la pescado por cierto, Miguel. Sí. ¿De qué color tenía los ojos?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 Hombre, y el tema sobre todo es lo de la energía oscura, ¿no? que es uno de los grandes misterios uh -huh. que, que no se sabe, nada más que se deduce que, que está ahí, pero no se tiene ni idea de y, qué y naturaleza es la, la, la oscura, mayor parte Y la, de la materia, oscura, materia oscura, se se oscura. Se cree que es aproximadamente el 96% Exacto, por ciento sí, de la sí, materia sí. de todo el universo. Es, el es decir, de que lo, de lo que observamos y somos capaces de medir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 En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a tener en unos minutos ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a tener también mujeres con historia con Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes, unos minutos para el bulo del misterio. El se ha visto, fotografiado y filmado, se ha convertido en viral Juan José Anche Toro, una filmación del chupacabras. Bueno, eso es lo que lo que parece que han ido comentando en las redes sociales, el chupacabras es otra de estas criaturas también que ya forma parte del mundo del misterio, también perseguida, no se sabe muy bien si chupacabra chupa terneros, se está ahí caballos, ¿no? Es una criatura también agresiva. En Brasil, que son más prudentes, hablan directamente del chupa chupa. Es no, eso es otro fenómeno. Sí, pero luces ¿Y hay fotos o vídeos? Sí, sí, pero creo que tienes que tener cierta edad para verla. Vale. <risa> bueno, pues entonces lo que, lo que se ha realizado en esta ocasión es, y que la verdad es es bastante estremecedor el, el vídeo, eh, un, un vídeo en el que aparece un ternero tumbado en el suelo y hay una extraña criatura que parece que está eh, mordiendo Eh, la panza de este ternero, al lado está también, bueno, pues eh, la vaca, ¿no? Parece que, sí, que está ahí. Más de la, de la escena. <ríe> y entonces se acerca esto está, ha sido grabado en, en Argentina, en la localidad de Juárez, y está grabado, pues, por un pastor o por un ganadero que se acerca y efectivamente coge a esta criatura pequeña que que está ahí, como digo, parece que está como mordiendo, mordisqueando la panza de este ternero. Y luego ha distribuido el vídeo por internet y además ha dicho que llevaban ya tres muertos, tres terneros muertos de muy poquito tiempo y por fin ha localizado el que parece ser culpable de estos actos. Se habría corrido ya también pero un no poco... no era un bicho extraño, ¿no? Claro, parece entonces no. lo han el, llevado al veterinario. El armadillo es bastante raro, ¿eh? Exacto, no. aquí, aquí al final... Sí, se, pero se me dio. refiero que no era chupacabras, sino que en este caso y en otros, el chupacabras es un animal conocido claro, en este caso en concreto sí, vale. aquí el, el médico veterinario que es el que ha difundido el vídeo eh, en Argentina que es Miguel Eduardo Mejía es el que ha dicho que efectivamente era un armadillo y que sí que parece yo he estado mirando pues si esto realmente era un comportamiento habitual o no porque tampoco conocía la, nada de la vida y costumbre de los armadillos y parece que sí que son omnívoros y por lo tanto sí que pueden comer diferentes animales depende si, si se crean en, en, en cautividad digamos o si están en, en, en al aire libre ¿no? y entonces ahí parece que sí que son Onívoros, que pueden comer um, culebritas, eh, pájaros, por ejemplo, y a lo mejor en un determinado entorno como este sí que se pueden acercar y, y ver si hay un ternero recién nacido tumbado en el suelo, pues a lo mejor pueden acceder a, a comérselo, ¿no? o por lo menos a matarlo. Entonces, bueno, es curioso también cómo para algunos esto servía como de explicación del famoso enigma del chupacabras, y ya lo daban casi por cerrado, y en cambio para otros, como no se veía muy bien en el vídeo qué animal era, a no ser que leyeras la explicación sí que la verdad es que parece una criatura muy rara tal como está cogido el plano porque no parece lo que es el hocico del, del animal se ven solamente lo que son esos anillos óseos que tiene ¿no? y es, realmente es bastante, un poco espeluznante verlo Sobre el tema del chupacabras la verdad es que hay una gran confusión porque hay muchos intereses enfrentados aquí en, en algunos países incluidos España A veces los defensores de la hipótesis más eh, paranormal de los casos del chupacabras, y aquí tenemos grandes estudiosos como el IEE, que ha investigado muchísimo el tema, tanto en España como en América Latina, eh, sugieren que muchos casos de mutilaciones de ganado o de muertes de ganado que se han atribuido a los lobos, Eh, porque eh, si alguien justifica que ha perdido ganado por robos recibe una indemnización podían estar relacionados con este tipo de causas más extrañas que hay muchos muchos muchos y, muy, y además muy, sabes, muy Fíjate, que esto te va a gustar a ti eh, muy rápidamente yo recuerdo una entrevista con un coronel del Seprona hace unos años sobre otro tema distinto sobre las peleas, las ligas de peleas de perros que es terrorífico y él las describía como una leyenda urbana las peleas de perros, sabiendo que es real porque eran incapaces de demostrarlas como eh, son círculos muy cerrados quienes asisten a este tipo de peleas cuando ellos recibían la denuncia y acudían al local donde se celebraban ya habían desaparecido todos pues decía que era un poco como lo del chupacabras porque era algo que sabían que, que había una base real testimonios, pero que no eran testimonios, testimonios, Mira, hace, hace, testimonios? Hace, hace, bueno, no tenemos tiempo quizás me quedan dos minutos no, uno uno y medio, cuéntanos rápido Eh, hace poco estuve eh, en Galicia siguiendo unos casos de ataques en una pequeña aldea pontevedresa que se suceden desde hace ya bastantes años, en esa aldea y en otras cercanas. ¿eh? Y son varios los testigos que han logrado observar este animal. Y los ataques son enormemente extraños. Tan extraños que incluso eh, eh, miembros del SEPRONA hicieron un informe Eh, varios veterinarios dependientes también de la Consellería de Medio Ambiente y Y estos ganaderos no recibieron ninguna indemnización, porque las características de esos ataques no se corresponden con ningún animal bajo, bajo la custodia de la Consellería de Medio Ambiente de la Ciunta de Galicia. Exacto. Es decir, no es ningún animal salvaje, ni son perros silvestrados, ni son lobos. No, también hablarán de perros rabiosos, ¿no? que no, tengan algún tipo de enfermedad. En algunos casos... ¿eh? No te digo ataques ahí, pues, son también. enormemente extraños porque los animales fallecen por un, un agujero en el pescuezo, por los que eso les extrae toda la sangre, y otro en el centro del cráneo, por lo que eso succiona su masa encefálica. Así es como fallecen ellos. ¿eh? Incluso tuve la oportunidad de ver algunos de los animales, incluso alguno que sobrevivió, ¿no? En este caso con ese con ese agujero en el lomo por la por el que se le succionó parte de su sangre, estaba a tratamiento, tenía le, le pusieron antibióticos, etcétera y logró sobrevivir, ¿no? Pero son varios los testigos que han observado a esta entidad, testigos que no se que no se conocían entre sí porque yo cuando llegué al lugar para seguir el caso acababa de suceder, por lo tanto ni siquiera había salido en prensa y varios testigos me describieron de la misma manera a este animal, gente que había visto a lobos que se había enfrentado a lobos en el monte y otro día lo describiré pero es enormemente extraño ¿eh? Bulo del misterio, el chupacabras no era el chupacabras no era un animal desconocido Juan José Sánchez Toro, Manuel Caroyal y Miguel Pedrero Gracias a todos, gracias. hasta la próxima En Onda Cero, la rosa de los vientos Ecos del Pasado los enfermos psiquiátricos se les llamaba antiguamente lunáticos. Hoy vamos a saber que eso no es un mito, que eso responde a algo, que había incluso hospitales para lunáticos. Hospitales en los que han pasado cosas, muchas cosas, cosas extrañas. Sobre estos auténticos ecos eh, del pasado hablamos esta noche, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, eh, con Laura Falco Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Digo que antiguamente, y no tan antiguamente, porque esto era hace no, no muy poquito, la psiquiatría ha cambiado mucho en tiempos recientes, eh, pero este hospital era un hospital para lunáticos, ¿no? Este primer sitio bueno. del que vamos a hablar, y vamos a hablar de muchos otros. Bueno, el gran problema quizás de durante muchas épocas, de finales del 1800 hasta casi bien entrado en 1900, es que los hospitales psiquiátricos eran lo peor, o sea, eran lugares donde prácticamente se abandonaba a los enfermos a su suerte, donde muchos médicos además experimentaban técnicas absolutamente macabras y hacían pruebas absolutamente desquiciantes con los pobres enfermos y donde además muchas veces también se recluía gente que no tenía nada que ver con enfermedades psiquiátricas, sino gente sin hogar, gente con otro tipo de enfermedades que nada tenían que ver con las enfermedades mentales. Así que durante mucho tiempo muchos de estos hospitales pasaron a ser realmente cámaras de tortura. Y por eso seguramente se puede explicar el hecho de que los psiquiátricos se hayan convertido en un foco de fenómenos extraños, ¿eh? porque aquello eran auténticos campos de concentración para algunos. Pues fíjate, mira, hablaremos primero del hospital psiquiátrico de Kings Park, uno que es muy conocido. Este hospital está en la ciudad de Nueva York... Y frente a la creciente población de enfermos mentales se decidió construir esta institución que empezó a construirse en 1885. Como bien decías, al principio se llamaba King's Park Lunatic Asylum, que todavía es como más inquietante, un ¿no? asilo para lunáticos. O sea, suena vamos, como sacado... Eh, eh, es terrible, por eso decía eso al comienzo, sí, sí. que pensaba yo hasta que he visto esto pensaba que lo de lunáticos era una expresión que se usaba, no, no, pero no era una expresión popular, era una expresión real, ¿eh? No, real y que además da como muy mal rollo, ¿no? Es como, suena realmente a una especie como de maltrato hacia el pobre enfermo mental, pero bueno, eh, siguiendo con la historia, eh, estas edificaciones que se realizaron, primero, fíjate que eran incluso edificios de madera, ...donde se suponía que los enfermos... ...podían ser rehabilitados... ...estaban rodeados, o sea, en un principio la idea era buena... ...porque además los rodearon como de campos de cultivo... ...que pertenecían al hospital... ...con el fin de que fuera autosuficiente... ...y que además también pensaban que era una terapia constructiva... ...para los pacientes que en sus horas pues libres... ...ayudaban a cultivar los campos, era una actividad relajante... ...y parecía todo como muy idílico y muy positivo... ...sin embargo eh, de hecho estos campos hicieron que lo bautizaran... ...como la granja de lunáticos... ...sin embargo como ocurre en muchos de estos casos... ...no empezó la cosa a desvirtuarse... ...y fue en el año 1895... ...que tras la falta de capacidad de este hospital... ...cada vez eh, estaba la gente más afinada, ...realmente el hospital cambió incluso de nombre... ...pasó a llamarse hospital estatal Kings Park... ...y este complejo pues se tuvo que ampliar... ...y modernizar considerablemente... ...de hecho se le incluso dotó con una planta de energía... ...una zona para enfermos de tuberculosis... ...lo que comentábamos de mezclar cosas muy diferentes... ...y otra incluso para veteranos de guerra... Es decir, eh, pasó a ser un poco aquella especie de hospital de gente que la gente, que los familiares sabían que hacer con ellos, gente con enfermedades extrañas o terminales, enfermos mentales y veteranos de guerra, muchos de ellos también pues, con afecciones mentales importantes, como nos podemos imaginar. Con el cambio de siglo, eh, el hospital todavía incrementó más el número de pacientes, llegando eh, primero a 3.000 pacientes y 450 trabajadores, y en el siglo XX a su máximo de ocupación, que fue 9.000 internos. Imagínate una idea de eso, ¿eh? 9.000 ¿No a... internos. Qué barbaridad. Desde bueno, mil internos a nueve mil personas esa es un pueblo. O sea, Veamos que realmente pues estaban hacinados. Eh, de hecho no fue un caso aislado. Muchos otros hospitales sufrieron esta especie de hacinamiento. Con la depresión económica y los gastos bélicos además, cada vez había menos presupuesto. Los hospitales cada vez eran menos y con menos espacio. Y eso también fue el origen de que muchos eh, enfermos mentales fueran incrementándose año tras año. Pensemos que además en muchos de estos casos el abandono de esta gente, de estos pacientes, era terrible y muchos de ellos además pasaban a ser fruto de experimentaciones de todo tipo de técnicas a cual más macabra. Así fue que eh, en los años 70, con la construcción de nuevos hospitales, empezó a pensar en clausurar algunos de estos monstruos antiguos. De hecho, en este caso, en el 1975, ya con muchas áreas cerradas, el hospital cambió nuevamente de nombre y pasándose a llamar Centro Psiquiátrico Kings Park, ...y el proceso de cierre fue muy lento y paulatino... ...y no concluyó hasta seis. ...sin embargo, este edificio continúa... ...pues estar en ruinas en pie... ...es una mole, cualquiera que lo busque en internet... ...es una mole auténtica... ...una mole difícil, la además de tirar abajo porque eh, son toneladas y toneladas de amianto, cuyo coste eh, de destrucción es enorme. Así que tenemos edificio para rato. ¿Y qué ocurre actualmente en ese edificio? Pues como comentábamos, este tipo de actividades dejan huella, dejan impronta, ¿no? Eh, los, eh, los maltratos, el dolor que muchos de esos pacientes sufrieron, los, eh, los abusos por parte de los médicos, continúa actualmente pasando factura. Y es que comentan, y muchos pacientes que fueron terriblemente torturados hasta la muerte actualmente vagan por el edificio sobre todo en una zona, en la zona de los sótanos, unos sótanos donde se descubrieron incluso máquinas parecidas a las máquinas de tortura, donde pues probablemente se practicaban todo este tipo de técnicas extrañas sobre los pacientes comentan que en esos túneles es muy difícil pasar la noche porque los lamentos los lloros, los gritos, los susurros hacen que la noche realmente se convierta en muy, muy inquietante También, sí el, lugar, eh, Laura, sí el lugar. Lugar es fantasmal de por sí, eh, su aspecto físico lo es, también lo que ocurre ahí, lo que ocurre precisamente en esos sitios, en los sótanos, en los túneles, ahí parece sitio que era discreto, discreto cuando estaba abierto el lugar, cuando se, se producía ese afinamiento discreto, entre comillas, bueno, pues en ese lugar escondido es donde se practicaba y donde los, eh, algunos médicos actuaban casi de carceleros, ¿no? efectivamente, De hecho, comentan que todavía a día de hoy se puede incluso encontrar el fantasma de alguna cuidadora o algún doctor que parecen no querer abandonar a sus uh -huh. pacientes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Eh, pero hay una historia curiosa, por ejemplo, de un chaval de 17 años llamado Thomas Geyer, que decidió entrar un buen día con unos amigos, pues como todos los adolescentes han hecho en alguna ocasión en este hospital abandonado, ¿no? Dice que cuando entró, sus amigos se acobardaron, se quedaron fuera, entró él solo, ...y tras una extraña sensación de desorientación... ...quiso seguir avanzando por el edificio... llegó un momento... ...que en una de las paredes encontró un mensaje... ...que ya le puso el cuerpo un poco al revés... no ...un mensaje que ponía... ...el pecado se encuentra aquí... ...empezó a asustarse... ...y empezó a correr por los oscuros pasillos... ...cada vez tenía más la sensación de que no estaba solo... ...de que algo imperceptible... ...algo no visible le estaba acompañando por aquellos pasillos... ...laberintos de puertas y corredores... ...donde Thomas se perdió... Y todo acompañado de ruidos inexplicables... ...ruidos, susurros, golpes... ...que parecían acompañar su huida... ...sabía que no estaba solo... ...esas sombras que además aparecían de vez en cuando... ...en las habitaciones cuando él asomaba su cabeza... ...incluso podía ver como algunos objetos... ...parecían cambiar de lugar cuando los observaba... ...entró en pánico... ...por fin, por suerte logró encontrar la salida... ...y al llegar abajo, en la puerta de entrada... ...descubrió una nueva inscripción que para él resumió muy bien su experiencia dentro de aquel edificio. La maldad está adentroponía. Eh, dicen que hay muchos grupos de investigadores que han intentado estar ahí, incluso pasar la noche, y que se hace francamente difícil. Las psicofonías son continuas y los gritos de desesperación y los llantos agónicos son un Una, algo habitual en ese lugar. Ese lugar que no es eh, ni mucho menos el único, seguramente es uno de los más grandes, pero no es ni mucho menos el único en el que ocurren cosas, único que fue en su momento un hospital eh, psiquiátrico en este caso, eh, nos situamos en Australia, ¿no? efectivamente hablamos del hospital psiquiátrico de Aradele, es un hospital construido en 1864 y nuevamente es un hospital que fue para, construido con la idea de ser albergue de enfermos mentales pero nuevamente volvió a crecer más de la cuenta como pasa con la mayoría de estos hospitales y en este teníamos una peculiaridad que es que había como una fosa interior para que los enfermos no pudieran escapar si intentaban escapar caían a la fosa algo que parece incluso un poco primitivo ¿no? pero en 1998 fue cerrado por intentar sustituir el modelo por algo más moderno y pasó a formar parte de un campus universitario curiosamente actualmente son los estudiantes los que testifican escuchar gritos eh, y lamentos realmente angustiosos dicen que en la parte del edificio que todavía sigue en pie es muy difícil por la noche quedarse ahí porque la verdad es que el miedo se mete en el cuerpo y es que no hace tanto cuando demolieron una parte de ese edificio ya caduco encontrar anexos al amor ...donde habían varios cadáveres enterrados de forma totalmente ilegal, digámoslo así, ¿no? Es un centro donde, por lo visto, se practicaron numerosas lobotomías y con resultados, pues, eh, como la mayoría de ellas, muy dudosos. América, Oceanía y también hablamos ahora de un caso en Europa... ¿Qué ocurrió? Bueno, iba a decir en Europa, no sé si Inglaterra es Europa ya o está a punto de dejar de serlo, ¿no? Pero bueno, pero bueno, es, geográficamente es sí, exacto, geográficamente sí lo es, ¿no? Bueno, hablamos del sanatorio mental de Hellingley. Está ubicado en South Essex, en Inglaterra, junto a la ciudad de Hellingley, y abrió sus puertas en 1903. En este caso, el objetivo era reducir eh, la población eh, que había en otros hospitales cercanos, porque ya no se cabía, ...y sobre todo pues nuevamente para pacientes de carácter psiquiátrico... ...pero también ancianos en condición de exclusión o que vivían en la calle. Nuevamente se mezclan cosas completamente distintas que no tienen por dónde cogerse. Eh, ¿Qué ocurre? Que salvo por la década de los 30, eh, este hospital empezó a trabajar... ...de una manera frenética, sin descanso y fue nuevamente cerrado en 1994 este hospital, aparte de tener un diseño curioso, porque es un edificio estéticamente bonito, de diseño victoriano, estaba muy alejado de la población, y tenía incluso un tren que llevaba especialmente a los pacientes allí, y se encontraba como alejado del resto de la civilización, ¿no? Eh, desde entonces, pues, desde que fue abandonado la naturaleza, como puedes imaginar, ha ido comiendo el lugar y haciendo estragos, y los daños son numerosos, pero aun y así, los rumores, de, sobre todo de indigentes y gente joven que se aproxima al edificio, dicen que los rumores de, de las voces y susurros y apariciones que atacan a aquellos que intentan entrar o dormir en, hecho, en dicho lugar son numerosas. Aparte, comentan que es muy extraño ver el grado de degradación que ha tenido lugar en muy pocos años. Parece como si realmente algo negro, algo funesto de su interior quisiera que ese edificio desapareciera para siempre. Un edificio que se encuentra, hemos dicho, en Inglaterra. Y efectivamente seguimos el repaso, seguimos yendo por, en diversas zonas del mundo. Por diversos continentes, América, Europa, Oceanía y ahora Asia. Nos vamos al psiquiátrico de Gongjiang, en Corea. Está ubicado precisamente ubicado en, en Hyongjing, al sur de Corea, y es uno de los tres lugares más embrujados, según dicen, del país. Eh, no hay muchos datos al respecto, es un, la historia quizás es un poco oscura y un poco oculta, sin embargo se comenta que hace 15 años tuvo que ser cerrado a raíz de la muerte de varios pacientes de una manera sumamente extraña y además de forma casi consecutiva. ¿no? Los médicos nunca se explicaron por qué esos pacientes que no tenían nada que ver, ni tampoco estaban en una situación realmente eh, terminal como para que murieran de esa forma misteriosa, murió de esa forma además tan rápida y consecutiva. Por ese motivo, las autoridades teniendo que quizás hubiera algún tipo de infección extraña, decidieron sacar al resto de enfermos y al personal del lugar de manera inmediata. De hecho, cuando se va a ese lugar, se puede ver el abandono, que fue un abandono casi de urgencia, viendo Los objetos y todo tirado por los suelos Incluido los uniformes Como si no hubiera dado tiempo a recoger nada Lo más destacable del lugar es que actualmente Se ha convertido en un sitio turístico Que reúne al menos a 100 visitantes al día Y que dicen Que además es uno de los pocos lugares Donde las apariciones no son nocturnas Sino que durante el día es fácil ver fantasmas Oír lamentos y llantos Al igual que los demás sitios Pero en este caso a plena luz del sol Lo cual no es tan habitual Y volvemos a donde empezamos a América Vamos a conocer exactamente en México San Rafael. ¿Qué es? Es un manicomio. Un manicomio muy famoso que además tiene historias quizás un poco dispares a las anteriores. Y en este caso hablamos de un hospital donde tomó una especial relevancia gracias a una película que se filmó allí archivo doscientos cincuenta y tres pretendía ser una especie de proyecto de la bruja blair pero en la línea mexicana no abierto a mitad de los cincuenta y manejado sobre todo por órdenes religiosas este hospital ubicado en la delegación de eh, tap Eh, está al costado de Periférico, en, la, en, los, en los extralímites de la Ciudad de México. Durante más de cincuenta años estuvo dedicado a cuidar enfermos mentales de todo tipo, pero fue cerrado en dos mil nueve a raíz de muchas denuncias relacionadas con los derechos humanos. Por lo visto, pues como muchos otros hospitales, no se trataba precisamente bien a los pacientes y lo que se realizaba con ellos no era precisamente lo que, lo que se debería hacer. De hecho, incluso se comenta que se realizó un exorcismo sin ningún permiso ni por parte de la Iglesia ni de los familiares del paciente. Aunque se inició su demolición en 2013, eh, la fachada sigue estando casi intacta. El caso es que eh, lo que comentan, lo que se rumoría es que el realizador del film Archivo doscientos cincuenta y tres decía, comentaba que, la filma, que durante la filmación de esta película hubo diversas apariciones fantasmales, incluso que se escucharon y se grabaron voces en las cintas, voces que no eran para nada del equipo y dicen que esas voces no solamente ocurrían y se escuchaban cuando el hospital ya estaba cerrado y se filmó la película, sino que antiguos trabajadores denunciaban precisamente haber detenido esas experiencias mientras el hospital ya estaba en funcionamiento. Así que no hay nada como darse un paseo por un hospital psiquiátrico para tener una noche agradable. No hemos avisado antes, pero con estas historias me imagino que muchos de nuestros oyentes están ahora mismo con las sabanas tapándose, Porque eh, son historias un poco que atemorizan bastante sobre ese más allá, eh, lo que nos cuentas. Bueno, yo creo que, que alguna vez tenemos que hacer una ruta por un hospital abandonado y invitar a estos bueno, pues oyentes sí, que a que Pues sí, que se vengan, claro, claro. Sí, a ver, a ver si son tan valientes estando detrás de, <risa> de, detrás de la radio o en persona, a ver qué harían. Y muchos eh, lo que van a hacer dentro de dos semanas es ir al congreso ese del que hemos estado hablando anteriormente, pero no es el único porque hay más congresos o nos hablamos de otro, nada más y nada menos que de crecimiento personal. Es un congreso para mí muy interesante, porque además aúna diferentes personajes con disciplinas, todos ellos muy variadas. Será el 23 y veinticuatro de noviembre en Madrid, en el Hotel Malía Barajas, y hablaremos, pues eso, de superación personal, pero superación desde muchos ámbitos relacionados con diferentes temáticas y con perfiles muy distintos, ¿no? Tendremos, por ejemplo, a Ruth Niebles, que nos hablará de la abundancia, de cómo atraer a tu vida esas cosas positivas y conseguir realmente que las cosas funcionen, porque a veces la capacidad, lo que pensamos, lo que transmitimos, es lo mismo que atraemos, ¿no? También tenemos a Dianina XL, una persona muy famosa, sobre todo de las redes, que en este caso nos ha hablará de por, del porqué de los complejos, de cómo superarlos, de que la vida es mucho más que la imagen que a veces tenemos o tienen de nosotros. Cómo superar eso, cómo barrer esos estereotipos y ser feliz con lo que uno tiene y con lo que uno es. También tendremos a Ramiro Calle, alguien muy conocido, sobre todo por temas de yoga y meditación, que nos hablará de la búsqueda de la paz interior, de la, de la quietud mental, algo que hoy en día no es tan sencillo, sobre todo porque todos estamos quizás muy angustiados por los trabajos, el estrés, el día a día, eh, cuando llegamos a casa, pues los hijos, todo eso Bueno, y ya nuestro... si ponemos la televisión la hemos fastidado y bueno, todo, ¿eh? <risas> y la política, ya ni te cuento, <risas> claro, ¿no? <risas> claro. Estaba pensando pero... en eso, pero es una forma de decirlo suave. <risas> claro, tú, Anido, lo que intenta es eh, hacernos encontrar ese espacio nuevamente dentro nuestro de quietud, de paz de, de respirar y de saber alejarnos de, de todas esas cosas, porque no hace ningún bien a nuestro, seres, a nuestro bienestar ¿no? También tendremos, como no a la más que famosa Marian roja hija del famoso Guida Minencia, Enrique Rojas que nos hablarán de cómo hacer que nos pasen cosas buenas parece curioso parece mentira que podamos hablar de que, de atraer la buena suerte pero se puede hacer hay trucos y hay formas eh, que nos enseñan a cómo romper quizás con, con esos ciclos negativos y cómo atraer que las cosas positivas empiecen a pasarnos ¿no? y por último bueno por último no nos quedan dos Pedro García Aguado eh, aquel aquel personaje hermano que nos conocemos como el hermano mayor ...además te diré que personalmente es... ...una persona increíble... ...que tengo el placer de tener como amigo... ...y como conocido y es la verdad... ...una bellísima persona... Nos hablará de su experiencia personal, para aquellos que no lo sepan, estuvo realmente al borde de la vida y de la muerte, enganchado al alcohol y a las drogas, rompió toda su carrera y toda su vida debido a esa adicción y supo eh, salir de ahí, supo rehacer su vida, cambiar absolutamente el paradigma en el que se encontraba y es posible. Y hay muchas personas que tienen problemas o que han vivido con familiares y amigos con esos problemas y se puede salir de ahí y por último Miguel Ángel Tobías especialista en televisión en reportajes eh, de carácter huma humano, de carácter eh, de autoayuda ¿no? de, de, de personajes quizás Eh, eh, ...absolutamente únicos, con historias brutales de superación... ...y él nos va a hablar de todas esas experiencias que ha vivido... ...algunas propias, otras ajenas... ...y nos va a explicar realmente eh, cuál es el factor que nos impide a veces vivir la vida... ...que es el miedo y cómo combatir los miedos... ...porque todos tenemos miedos y todos hemos de aprender a vivir o a sobrevivir a ellos... Y quien quiera información sobre este congreso, sobre este encuentro y crecimiento personal, ¿a dónde tiene que acudir? Pues en la página de espacio espaciomisterio.com encontraréis toda la información del congreso, de este y de otros congresos, y también, como no, del viaje que realizaremos por fin de año con José Guijarro y Miguel Pedrero. En espaciomisterio.com es está toda esa información sobre el congreso y crecimiento personal y sobre este viaje espectacular de que hablamos ahora. Pues yo la verdad es que es uno de los lugares que te diría que he estado varias veces y que no me canso de ir, que es Grecia. Grecia es la cuna de, de todo, del conocimiento, es la cuna eh, de los oráculos, es la cuna eh, de, de, además de, de cosas tan mágicas y tan únicas... ...como por ejemplo la máquina de Antiquitera... ese aparato que se encontró... ...sumergido bajo las aguas de Grecia... ...dentro de un galeón del siglo... ...menos uno antes de Cristo... Eh, ...una maquinaria inaudita... ...porque no casa en absoluto... ...con la época a la que pertenece el galeón... ...porque su tecnología es mucho más avanzada... ...pero bueno, no solamente eso... ...sino imaginaros lo que puede ser celebrar... Eh, ...la noche de fin de año... ...al lado del Partenón, en plena Atenas... ...un lugar mágico, único donde los haya... ...yo os invito de verdad... ...que entréis en Espacio Misterio... ...y consultéis el viaje y os apuntéis... ...porque además son dos guías únicos e increíbles, como José Guijarro y Miguel Pedrero, que os acompañarán y os explicarán, no solamente el día a día del viaje, sino que por las noches, además, tendréis con ellos conferencias, charlas, eh, debates sobre temas de, del mundo del misterio, que a todos nos encantan. Así que, espacio espaciomisterio.com En espacio espaciomisterio.com está toda la información, nos está contando aquí, en La Rosa de los Vientos, la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara, con quien hablamos siete días. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Las trece rosas han sido protagonistas en, de muchas informaciones durante esta semana. Hoy van a ser las protagonistas en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia.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 La historia de las trece rosas han sido protagonistas esta semana, protagonistas porque Silvia se ha dudado un poco de ellas, es una cosa incomprensible. Bueno, claro, cada uno tiene, ya sabes, su argumento, su teoría y a la hora de injuriar, pues se calumnia muy libremente. Yo quiero pedir perdón a mi compañero Javier Sevillano porque no le he dejado tiempo ah. para... Para su, su sección Pero vamos Pero a para, para Lo el, que vamos a hablar la semana que viene El domingo que viene, que viene te, te damos tiempo. un poquito más Tampoco había lugar después de esta historia Pero lo que podemos merece, anticipar Lo podemos contar el Lo que, que va a pasar dentro de 7 días Y lo que vas a contar sobre lo que va a pasar En el futuro Pues vamos a hablar de un gusano uh -huh. Un gusano en el que eh, la comunidad científica uh -huh. Concretamente un equipo De, de Belviche, del hospital de Belviche Tiene puesta las esperanzas porque eh, puede contribuir a, a ayudar a combatir el cáncer. guay? No, no, no, no, un gusano. No, un gusano. <risa> De un clave para vencer a por andar, sí, si te das cuenta, los a organismos, muchas, por muy pequeños que sean, todo, todo es importante en este mundo. Porque mantiene muchas similitudes. Sí, y pues de eso, de eso hablaremos De este gusano que puede ayudar a combatir el cáncer Y otras enfermedades en el futuro Y lo contaremos dentro de 7 días Con Javier Sevillano En Fronteras del Futuro Hasta aquí La Rosa de los Vientos Volvemos el próximo sábado Por la noche a la 1 De la madrugada en las 12 En la comunidad de Canarias Muchas gracias por haber estado ahí Adiós